Ayer fue el Día del Periodista, pero las actividades continúan durante, la verdad que durante la semana, y la, una de las actividades tiene que ver con esta iniciativa, este debate que busca reunir a los estudiantes de comunicación, eh, y que va a ocurrir en el día de hoy. Lo tenemos a Ariel Barbieri en línea con nosotros, coordinador de la Carrera de Comunicación Social en la Universidad Nacional de Río Negro. Ariel, ¿qué tal, cómo te va? Walter, te saluda acá en Radio Encuentro, buen día. Buenos días, ¿qué tal, Walter? Bien, bueno, un poco para difundir, para dar a conocer de esta actividad que están organizando en la jornada de hoy. Eh, bueno, vos, como comentaba soy eh, hoy a la tarde a las 5 en el campus de la Universidad de Arganegra, eh, vamos a, en el primer piso, vamos a eh, desarrollar un debate, una charla, debate con estudiantes de la carrera de comunicación, algunos de la tecnicatura en periodismo de Patagones, eh, alumnos de la diplomatura, que estamos coordinados también con la Universidad de Villa María, que es la diplomatura en Ley de Medios y Reconversión Cultural, y el Sindicato de Prensa de Viedma, eh, una actividad conjunta que lo que intenta es abrir el espacio de, del debate acerca del ejercicio del periodista, de los nuevos escenarios, del comunicador social, de la reflexión acerca de bueno, cómo es ser periodista en el contexto político de una ley de servicios de comunicación audiovisual que ha instalado un debate así que bueno, un poco lo que lo que hizo abrir es ese, ese juego y ese espacio y no solamente con los alumnos y estudiantes de esos espacios que recién comentaba, sino con la comunidad toda, ¿no? eh, va a ser a las 5 de la tarde y decías ahí en el, en la universidad en la sede ahí en Ruta Provincial 1 y rotonda Eh, sí, en, no en la sede, en el campus, la eh. sede está ah, perdón, en la claro. estructural, digamos, allá, sí, eh, sí, el en, en, saliendo para el Cóndor, ahí está la, el edificio grande del campus, en el primer piso vamos a, a ir a disponer de, de una silla, seguramente de alguna proyección, pero básicamente la idea es eh, festejar, conmemorar el Día del Periodista, debatiendo sí acerca de, de qué es esto de ser periodista y cuáles son los desafíos que tiene la en. En el, en el contexto de la comarca, en el contexto de nuestro país, en el, en esta época de la, de la historia política. ¿no? Ariel, muchísimas gracias. Vamos a seguir eh, invitando entonces a este debate público abierto que será hoy a las 5 de la tarde y en la Universidad Nacional de Río Negro. Abrazo grande. Bueno, un abrazo grande. A ver un cafecito y algunas medialunas para aquel que quiera <risas> también se festejar con nosotros. ¿eh? Perfecto, dale. Abrazo, hasta pronto, hasta la tarde. Adiós, Chau. adiós. adiós. Eh, ahí lo escuchaban, Ariel Barbieri, coordinador de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Nacional de Río Negro Hablando con nosotros y un poco también para contarte que hoy a las 5 de la tarde está este debate público abierto Los desafíos del ejercicio de, de la profesión del periodista Nada más y nada menos, junto al sindicato de prensa de Viedma y eh, la Universidad Nacional de Río Negro en la organización Y también está la Universidad Provincial del Sudoeste de Carmen de Patagones en esto que se podrá vivir hoy en, el, en la Universidad Nacional de Río Negro.